Signo lunar Libra. Llegó la luna nueva en Aries a posicionarse enfrente de ti. Por eso habrás notado alguna situación en torno a pareja, socio, que ya te hace vislumbrar hacia dónde se dirige este nuevo ciclo que trae otras situaciones en tus alianzas y en las responsabilidades para con ellas. Seguidamente, la luna y Venus, tu regente, entrarán en Tauro. Y Mercurio y el Sol lo harán el día 19. Como ya te supones, esto trae los famosos Uranazos <ríe> que vienen a sacarte de ciertas zonas de confort. Me explico: Tauro es tu área de compromiso, tanto económicos como de intimidad y vida sexual, que es donde habrá cambios drásticos para alimentar a tu zona Acuario, que no es otra que tu corazón y todo lo que mueves con él. Vida sentimental, lo que te hace vibrar, creatividad, creación y procreación, hijos y disfrute de la vida. No cabe duda que hay algo bonito para ti y esperando. Por eso tocará aceptar realidades sobre qué conductas vienes enfocando al respecto desde enero de este año, sobre todo. Jueves, viernes y sábado, la Luna transitará por Géminis, junto a Marte y Nodo Norte. Desde luego, energía para traspasar algún límite vas a tener. Así que no te resistas y habla con esa pareja o socio para demostrar el cambio a la hora de valorar las situaciones. Deja que se vea ese nuevo yo que estás poniendo en marcha. El tema trata de expansionar tu corazón, ¿no? Pues sube frecuencia y acepta que para vivir momentos bonitos hay que modificar filosofía de vida y escala de valores. La luna en Cáncer durante sábado, domingo y lunes traerá alguna que otra tensión en temas profesionales. Acepta el reto porque algo tocará aprender de ello. Date cuenta que al mismo tiempo Mercurio y el Sol ya estarán entrando en Tauro para poner en marcha nuevos acuerdos. Así que si trabajas por tu cuenta, habrá alguna situación que proporcione la oportunidad de crear otras ideas más innovadoras. Para tu proyecto? La primera luna cuarto creciente en Leo se dará el día 20, justo en un mes la segunda. Esto trata de dar un empuje al futuro y que por tanto lo traigas al presente. Fíjate qué bonito, ¿eh? Esta luna se dará en la zona de amores del pasado, expareja, amistades, proyectos en equipo y vida social. No tomes decisiones rápidamente. Deja que todo lleve su proceso para que dentro de un mes puedas tomar la decisión que más te conviene y que además venga porque tu alma lo firmó antes de nacer. También se trata de qué personas son con las que te sientes más afín, publicaciones y promociones y todo aquello que mueves vía internet. Por cierto, en temas de tecnología, Ya es hora que te decidas a renovar ese ordenador o asuntos que tengan que ver con la alta comunicación. Te recuerdo que Plutón en tu zona de vida privada y familiar requiere de ti una gran transformación y es que hay que encontrar esos detalles que faciliten tu vida diaria en el hogar, sin olvidar el cuidado de tu propio cuerpo, porque tu primer hogar eres tú misma, mi querida Luna Librana.